A las 9 y 36 de la mañana de este miércoles 18 de marzo, vamos a saludar a Marcelo Rucci, el secretario general del Sindicato del Petróleo. ¿Cómo andas, Marcelo? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, consulta clave en estas horas en que está en discusión, conversación, debate, supongo que no solo públicamente, sino también un poco más en la cocina que no se ve, la cuestión del de traspaso del área Medanito a Pampetrol. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que están conversando? ¿Se sienten tenidos en cuenta? Contame. Mira, nosotros en, en un principio, eh, apelando a la experiencia que tenemos en, en, en estas transiciones que están habiendo en los convencionales, quisimos aportar eso, ¿no? El conocimiento y, y se malinterpretó. Eh, nunca tuvimos la intención de, de, de entrar en una disputa política entre el gobierno y la oposición. Eh, eh, dijimos exactamente lo que iba a pasar y pasó. Eh, así que, bueno, eh, creo que ahora hay una discusión que continúa: una discusión política que eh, la tendrá que resolver la política de la Pampa, ¿no? Eh, ley de hidrocarburos la aprobación de una licitación o lo que tengan que resolver eh, una cuestión que a nosotros no excede nosotros lo que eh, nosotros lo que pretendemos que nos aseguren los puestos de trabajo y después el tiempo será eh, la legislatura junto al gobierno provincial que que, que que resolverán nosotros no podemos resolver eso nosotros en su momento lo único que quisimos decirle es que esto iba a pasar tal cual pasó, y bueno, tuvimos un montón de, de, de, de respuestas y vueltas como que nosotros teníamos una participación política que no tenemos. Nosotros lo que queremos es que la gente siga trabajando, que la gente conserve sus puestos de trabajo, hay más de 450 familias eh, afectadas, eh, y bueno, y esto lo tendrá que resolver eh, la provincia, los legisladores, y... y, y, y gobierno, ¿no? Nosotros ahí no, no, no tenemos más nada que hacer, salvo que por alguna razón hicieran que nosotros participáramos sí. y diéramos nuestra opinión, pero uh -huh. ya la dimos y no, no, no, no tenemos más, mucho más que decir, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que decís, Marcelo, que se malinterpretó? Que iba a pasar eso, que lo, lo, lo, los montos que se estaban pidiendo eran excesivos de coparticipación, el bono era excesivo. Que eh, eh, no se hicieron las cosas en tiempo y forma, eh, y bueno, pues terminó pasando eso, ¿no? Una licitación que no hubo un solo oferente, eh, y si no hay solo, un solo oferente, significa que lo que habíamos dicho era lo que pasó. Así que, eh, ¿qué querés que te diga? No, nosotros lo hicimos, quisimos ganar que no se perdiera este tiempo que se perdió, ¿no? Uh -huh. eh, porque nosotros veíamos que eso iba, iba a pasar tal cual pasó, así que bueno. Eh, en su momento se malinterpretó, que nosotros teníamos participación, que queríamos una cosa, que queríamos otra, nada que ver. Nosotros lo único que queremos es el puesto de trabajo de la gente, nada más. Y eh, en este momento, ¿ustedes bancan el proyecto que presentó Monsalve en la legislatura o, o toman distancia? Nosotros, eh, a ver, si, si la decisión que tome la legislatura no la vamos a poder nosotros cambiar, ¿no? Eh, entonces, eh, será una decisión política de los responsables políticos. Nosotros no tenemos ahí ámbito de, de, de poder decir mucho, ¿no? Podemos participar, asesorar... Eh, eh. En, lo que, en el conocimiento que nosotros tenemos, pero nada más que eso. después de las posturas que se tomen políticas las tendrán que resolver en el recinto. ¿no? Uh -huh. eh, decías recién que lo que les interesa es que se garanticen los puestos de trabajo. De alguna manera el propio proyecto oficial que presentó el gobernador Cilioto pone eso como prioridad. ¿Han conversado, aunque sea informalmente, sobre eh, cómo se garantizarían esos puestos en el caso de que eh, Pampetrol se haga cargo de una operatividad mínima, como han dicho, de, de Medanito? No, no, no, no hemos tenido ninguna comunicación con nadie. Ajá. Estamos viendo que, que, bueno, que pasó lo que, lo que pasó, que se, la, la licitación quedó desierta. Eh, en lo personal creo que se perdió tiempo valioso, eh, justamente por estas disputas que, que, que hay entre que sí y que no, se está perdiendo tiempo valioso, un yacimiento maduro que requiere de, de la atención que tiene que tener. Eh, eh, bueno, pero no soy yo el que va a resolver eso, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la gente quede trabajando, esa es la prioridad que nosotros tenemos. Y después, si es necesario y no, nos convocan, daremos nuestro punto de vista, podremos hablar de algunas cuestiones técnicas que pasan en los nacimientos Maduro, pero más que eso no, no podemos hacer. Uh -huh. y te pregunto en concreto: la historia que fue ocurriendo, bueno, efectivamente, de alguna manera el sindicato avisó: esto va a pasar así, va a pasar así. Eh, en, en otro momento este, propició un acuerdo dentro de las condiciones que se daban. Esto, digamos, lo pasado pisado, te pregunto sobre lo que ahora se está discutiendo y lo que viene. ¿Te parece lógico y razonable que Pampetrol se haga cargo de una transición por dos años o un poco menos, o es un disparate? No, a ver, eh, nosotros, como ya te dije, pues no quiero ser tan reiterativo, nosotros tratamos de aportar lo que nosotros conocemos de la actividad, pero los que resuelven no somos nosotros, así que si estamos de acuerdo o no... Eh, No vamos a terminar resolviendo nada. Es una cuestión que se ha politizado muchísimo, que tienen que tener la, la, el, el, el conocimiento y el asesoramiento los legisladores para, para llevar adelante esto, y que es una responsabilidad de ellos, ¿no? Porque nosotros, como ya te digo, ya lo dijimos, eh, de ahora, y, y se malinterpretó, nosotros lo único que queríamos es decir va, va, va a quedar desierta, perdimos tiempo valioso, y... Bueno, eh, terminó pasando lo que dijimos, entonces de acá para adelante yo me, no, no me voy a pegar a ninguna decisión, es, es pura y exclusiva responsabilidad de lo que resuelven los legisladores, lo que resuelve el gobierno de La Pampa, yo no, no me voy a pegar a, a, a, na, a nada de eso, no, no, porque eh, si no voy a seguir poniendo piedras en el camino, y esto lo tiene que resolver la legislatura, con, con conocimiento, asesoramiento, y... y lo tiene que resolver, porque no puede ser que en una disputa política, con una disputa política que en 400 compañeros, 450 compañeros en la calle, o en, o en esta incertidumbre que están hoy, ¿no? Bien, entiendo esta posición que estás tomando, y, y me obligo como periodista a hacerte una pregunta que te vuelve a meter en el ruido, pero te consulto, ¿crees que la legislatura tiene los actores suficientemente capacitados como para resolver este tema? Yo creo que falta asesoramiento, a veces se resuelve de la mirada política y no de la mirada técnica que necesita eh, mirar un yacimiento, ¿no? porque se puede cometer un error muy grave, eh, la, la asistencia a los yacimientos maduros es necesaria, los trabajadores no están de más ahí, muy necesaria, eh, porque después cuesta muchísimo volver a, a, a levantar un yacimiento, ¿no? Y un yacimiento que todavía tiene potencial, entonces sería un grave error dejarlo caer de una manera que después cueste muchísimo inversión para poderlo levantar. Eh, y Creo que tiene un, o todavía tiene un, una eh, una oportunidad más, ¿no? Que a través de la, de, de la recuperación secundaria, de las estimulaciones, creo que eh, esto hay que verlo ahora Ahora o después eh, Va a tener consecuencias Sin lugar a duda va a haber consecuencias Pero bueno eh, Hay que ver de qué manera Piensan resolver este tema ¿no? Porque A ver, yo me puedo preocupar Por los trabajadores que, que Represento, pero El daño que se puede hacer Si esto se sigue estirando y se sigue Dilatando va a ser muy grave para la zarga, en definitiva para la cerca de la pampa, que ¿no? eh, va a depender que, que una parte importante de, aporta la, la actividad petrolera ¿no? el 25 de marzo. Marcelo Rucci, gracias por el contacto. Si queda algo más por agregar, por supuesto que te escuchamos. No, no, no nosotros pregonamos que esto se arregle, eh, que tengan la capacidad de, de poderlo arreglar, es un tema que se ha dilatado muchísimo. Eh, un tema que se ha llevado demasiado lejos y ojalá los legisladores puedan ponerse de acuerdo y, y, te, y tomar la mejor decisión, ¿no? Eso es lo que aspiramos nosotros. Así que, bueno, estamos ansiosos por saber qué es lo que va a pasar y sobre todo la continuidad de nuestros compañeros trabajadores. Así que en esa espera estamos y dispuestos a, a si es necesario y nos convocan a estar porque nosotros... La única pretensión que tenemos es que nuestros compañeros sigan trabajando. bueno otra pretensión que, te, que, que pase sobre eso. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Hasta luego. Marcelo Rucci es el secretario del Petróleo en Río Negro, Neuquén y La Pampa, un sindicato que jugó fuerte con la cuestión de Medanito. Claramente lo acabamos de escuchar, está retirando un poco el cuerpo, tomando distancia de los actores en pugna en esto que es una disputa multimillonaria, no solo de poder, de fuentes laborales, sino también del negocio y la rentabilidad que significa Pampetrol. El 19 de junio de este año, Petroquímica Comodoro Rivadavia, que está explotando el área, es una manera de decir, porque está bastante paralizada la esa producción, se retira, se va a PCR. ¿Qué hace la Pampa con ese yacimiento? La propuesta del oficialismo es que Pan Petrol se haga cargo por dos años. Esto es lo que está en discusión en la legislatura provincial. Y necesita del aval de algún voto opositor, porque es una ley que, para ser ley, efectivamente necesita dos tercios de la legislatura. Preguntamos, ¿opina.?